Eh, la plataforma del metal pesado más pesado que hay en la radio online. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Gracias a todos los que nos han sintonizado domingo tras domingo、eh, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com y también. A todos los que nos sintonizan en la retransmisión que hacemos a través de un grupo de emisoras hermanas que se dedican a retransmitir este programa durante toda la semana, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes emisoras. Entre estas emisoras hermanas tenemos a c e s a r r a d i o r o c k c o m desde Bolivia. Tenemos a la gente del túnel.co en Colombia. Asaltomataradio.com r o k c en España. Metalcorrosivo.com en México. Frecuencia Online Radio.com en Buenos Aires, Argentina. c e s a r Radio Rock a través de su emisora The Classic en Bolivia. A Radio Enigma desde Chile. RockTotalRadio.com desde Perú.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 Se va a estar retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show. Entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com y busque、eh, Radio Show y ahí está posteado todas las emisoras con sus direcciones, el día y la hora de su retransmisión. También dese la vuelta por la página, navegue por allí para que pueda ver las diferentes cosas que tenemos y que estamos haciendo en el presente y para el futuro. Así que、eh, no hay ninguna excusa para que nos、eh, sintonice. Si usted quiere sintonizarnos puede hacerlo directamente a través de la página de Heavy Metal Mansion entrando a metalpr.com. Si usted tiene la aplicación de TuneIn, puede buscarnos por MetalPR en TuneIn y también podrá sintonizarnos. Puede hacerlo a través de la página de laavanzadametallica.net y también a través de h a n d r o c k c o m que、eh, transmiten simultáneamente este programa. Así que no hay excusa. No hay ningún tipo de excusa para que no pueda escuchar, disfrutar y deleitarse de lo mejor del metal pesado. 120 minutos de puro heavy metal. Pues bien, ya comenzamos, ya comenzamos. Y hoy traigo un programa con muchas, muchas cosas nuevas. Hoy、eh, vamos a estar enfocado en muchas cosas nuevas. Cosas de bandas de la nueva generación. Bandas que no son tan nuevas, pero que están tirando, o han lanzado, o tiraron singles nuevos. Así que vamos a estar、eh, hoy disfrutando de cosas nuevas. ok Para aquellos que se han pasado diciendo desde 1989. Que el rock se está muriendo y de que ya no sale buena música y de que nada es como en los 80 y que ahora pues todo lo que sale es un refri. Pues mire, déjeme decirle que si usted no ha conseguido, no ha escuchado buena música después del 89, es porque usted se quedó espetado patinando, escuchando lo mismo, lo mismo y lo mismo. Todos los días descubro bandas nuevas. Bandas desde el 2000, desde el 2010, desde el 2015, bandas de nueva generación, nuevos proyectos de músicos que no son tan nuevos. Así que la industria del rock ha cambiado, sí, se ha transformado. Ya no es la misma industria de los años 80 con MTV y toda aquella fiebre de hair band y glam, pero de que hay buena música, hay buena música nueva. Si usted. Cierra sus oídos a la nueva generación y a la nueva música. Y se queda patinando. En los años 80, bueno, pues eso es un problema que tiene usted. Y los veré dentro de 10 a 15 años escuchando música de cementerio. Aquí vamos hoy a escuchar muchas cositas nuevas. También vamos a escuchar algunos clásicos. Y nos vamos a ir también con algunos、eh, cumpleañeros. Así que vamos a comenzar. Y comenzamos este programa con. Nada más y nada menos que con la banda Nocturnal Rides. Nocturnal Rides、eh, no es una banda tan nueva.、Eh, en realidad, Nocturnal Rides es una banda que surge en 1990.、Eh, es una banda ahí que se pasea un poco por lo que es el power metal, aunque históricamente ellos comenzaron como una banda de death metal, pero. Ya después de varios demos y después de intentar incursionar en el mundo de la música extrema, pues optaron por darle un giro a su música. Y en 1995 lanzan su primer álbum de larga duración y se fueron por la vía del、eh, Powell Metal. Al día de hoy, Nocturnal Rides tiene nueve álbumes, siendo el último. Lanzado en el 2017 bajo el nombre de Phoenix. Al día de hoy, esta banda sigue activa, suena súper, súper bien. Tuve la oportunidad de poder ver esta banda en vivo en el 2007 y en vivo suenan espectacularmente bien. Y de su álbum Shadowland del 2002, estábamos escuchando el tema Never Die. Así que ahí teníamos a la banda sueca. n o c t u r n a l Rides así que eso era lo que teníamos en nuestro despegue de la noche. Pero vamos, vamos a, la, a lo que nos interesa a nosotros, que es、eh, la música, y vámonos r a p i d i t o Vámonos con un cumpleañero. Esta semana hubo mucho cumpleaños. No, no voy a poder mencionarlos todos porque son muchísimos y tendría que utilizar el programa completo para ello, s pero si、sí、hay muchísimos、eh, cumpleaños. e r Y me voy a ir con uno de los más importantes, me voy a ir con uno de los más importantes que es la legendaria banda británica Judas Priest, que en 1980 lanzaron una obra maestra de nombre British Steel. Esta semana, British Steel estuvo cumpliendo 41 aniversario desde su eh, eh, realización en la industria. Así que vámonos. Vámonos con Mr. Rob Halford y con Judas p r i e s t de su álbum British Steel. Esto es Rapid Fire.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 Fiable a pesar de no estar en Google Play o v í a los productos personalizados en nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. De regreso, de regreso, mi gente, estamos aquí de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Para todos esos que nos acaban de sintonizar, usted está escuchando Heavy Metal Mansion. A través de metalpr.com, usted está disfrutando de Heavy Metal Bunker Radio Show. Le s a l u d a su amigo Dark Nerudas y estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de una de las emisoras más a n t i g u a y probablemente la más antigua de todo Latinoamérica en el mundo del metal pesado. Así que estamos a través de Heavy Metal Mansion. Como todos los domingos, usted tiene una cita con nosotros. 120 minutos de puro metal pesado. A través de Heavy Metal Bunker Radio Show. Todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. ¿okay? Bien, estábamos, eh, eh, estábamos ya comenzando con. El fueteo, y comenzamos con nuestro despegue de la noche con la banda sueca Nocturnal Rides.、Eh, de su álbum Shadowlands del 2002, estábamos escuchando el tema Never Die. Después nos fuimos con un cumpleañero de esta semana, y nos fuimos con nada más y nada menos que con la legendaria banda británica Judas p r i e s t Que Su álbum British Steel, lanzado en 1980, esta semana estuvo de 41 aniversario. Así que de ese álbum estábamos escuchando el tema Rapid Fire, un discazo de esos que usted lo pone en la 1 hasta que llega a la 10. Un disco que es de escuchar lo completo de, de la calidad musical, la calidad de producción, los arreglos, la ejecución y la voz espectacular de Mr. Rob Halford. Así que eso era British Steel. Y después nos fuimos con otra legendaria banda británica, no menos importante. Una banda aclamada y queridísima y que. Podría decir sin miedo a equivocarme que hoy día es quizás una de las bandas más importantes de la industria del metal pesado. Estamos hablando de Iron Maiden. Iron Maiden en 1980 lanza su álbum debut Iron Maiden, que esta semana también estuvo de 41 aniversario. Así que estos dos titanes estaban de aniversario. dos grandes bandas dos、eh, yo diría que de las bandas más importantes que dio el, el heavy metal pero el heavy metal fuerte、eh, a partir de finales de los 70 principios de los 80 es judas p r i e s t y iron man así que ahí teníamos estos dos titanes de aniversario bien Les dije que este programa, pues íbamos a tener cosas nuevas, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una banda eh, que eh, hace algún tiempo había escuchado y me gustó mucho. Y recientemente lanzan un nuevo álbum, el cual ya escuché y me gustó bastante. Y quise compartirlo con ustedes. Estamos hablando de una banda de Bélgica de nombre Fire Force. Fire Force es una banda que surge en el 2008, pero no es hasta el 2011 que logran grabar su primer álbum debut de nombre March On. En el 2021, tan reciente como hace una semana, lanzaron su más reciente álbum de nombre Rage of War. Una banda que me gustó mucho porque, aunque es una banda que está considerada dentro del power metal, Tiene cierta oscuridad y cierta agresividad que me llamó mucho la atención. Así que、eh, vamos a darle un poco de oído a esta banda Fire Force de su, de su álbum Rage of War del 2021. Vamos a escuchar precisamente ese tema. Vamos a escuchar Rage of War. Entrevistas y más. Visita HoundRock.com. HoundRock Radio es para ti. Desde Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Yes, yes, people, we're back. Estamos de vuelta aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Quiero enviarle un saludo a toda la gente que está en el chat、eh, aquí en la plataforma de Heavy Metal Mansion.、Eh, si usted quiere entrar al chat y disfrutar en vivo con nosotros durante la transmisión del programa, simplemente tiene que entrar a metalpr.com diagonal en vivo y ahí automáticamente、eh, puede entrar el chat. El chat que tenemos ahora es un chat nuevo, es un chat un poco diferente. Usted tiene que registrarse para poder entrar. Pero ya una vez usted se registre la primera vez, pues no tiene que volver a hacerlo la próxima vez que entre. Es una manera de nosotros poder tener control、eh, de quienes entran ¿verdad? A, al chat.、Eh, así que entre, el chat te da las instrucciones bastante básicas de cómo entrar y. El lechón atómico de vez en cuando tira s una invitación para que usted pueda entrar automáticamente a disfrutar con nosotros. Un chat muy interesante y muy divertido, con muchos featuring y se pueden poner links y se pueden poner videos y cositas así、eh, para divertirnos durante la transmisión del programa. Así que un saludo a todos los que están ahí y a todos los que entren después. También a los que están en WhatsApp escuchando、eh, nuestro programa. Y los que están por t u n i n g escuchándonos, pues un saludo bien grande también. En adición, un saludo grande a toda esa gente de Latinoamérica y España que nos, trans,、eh, nos sintonizan a través de la retransmisión que se da a través de las emisoras hermanas durante toda la semana. Recuerde que si usted quiere saber desde qué emisora, a qué hora y qué día se retransmite Heavy Metal Bunker Radio Show. Simplemente entre a heavymetalbunker.com, busca Radio Show y ahí aparece toda la información que usted necesita. ¿okay? También puede entrar y ver todo lo que tiene que ver con Heavy Metal Bunker Review, que es nuestro canal de YouTube donde hacemos reseñas de discos, conciertos, entrevistas, etc. También、eh, nuestro podcast, Dark Neruda Podcast, que、eh, publicamos a través de Spotify. Así que toda la información que usted necesite saber, pues ahí está Heavy Metal Bunker.com. Bienvenidos, entren y disfruten. Muy bien, mi gente. Eso que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que、eh, la, la banda de Bélgica, Fire Force. Como les dije, Fire Force, pues es una banda que、eh, surge. en el 2008 y en el 2021 tan reciente como hace un par de semanas lanza su más reciente álbum de nombre r a t e o f w a r álbum que me gustó bastante por su oscuridad por, por lo f u e r t e por la, la lo, lo tight de la música、eh, así que me gustó mucho y quise compartirlo con ustedes Después nos fuimos para Argentina a escuchar un poco de ese trash argentino que me gusta tanto. Y nos fuimos con una de mis bandas favoritas de siempre, Orcas. Orcas de su álbum Vences de 1997. Estábamos escuchando el tema Resistencia. Un temazo de un extraordinario、eh, álbum. Eh, así que ahí teníamos un poco de trash metal de Argentina. Bien, vámonos con otra cosa nueva. Y, y esto que voy a compartir con ustedes es algo interesantísimo.、Eh, que quien no lo haya escuchado, pues se va a quedar con la boca abierta y patidifuso, como decimos en Puerto Rico. Quiero compartir con ustedes una banda del Brasil. Esta banda.、Eh, Se forma en el 2020. En realidad, pues son músicos bastante experimentados que han estado en otras bandas que no han tenido mucho renombre, pero que p、pues, u en s e Brasil hay muchas, muchas bandas buenísimas, buenísimas, que en realidad sus nombres no trascienden. Han sido bien pocos las bandas de Brasil Que han logrado trascender y que han logrado sus nombres a convertirse en nombres grandes dentro del mundo del metal.、Eh, pero cuando usted busca música de Brasil, hay bandas espectacularmente brutales. Pues esta banda del Brasil es extraordinariamente buena. Lo interesante de esta banda es que tiene un cantante. Que en las últimas semanas se ha quedado con YouTube y se ha quedado con la opinión de la industria del metal. Estamos hablando de la banda Icon of Sin. Icon of Sin、eh, acaba de lanzar su primer álbum, que se llama precisamente Icon of Sin, que dicho sea de paso, salió el viernes, este pasado viernes, y ese mismo día. Mi gran amigo distribuidor de Amazon me lo dio en mis manos el mismo viernes.、Eh, Icon of Sin tiene un cantante de nombre Rafael Méndez. Rafael Méndez,、eh, más que un extraordinario cantante, es casi, casi, casi un c o l ó n de Bruce Dickinson. Nunca en mi vida yo había escuchado a un cantante que se pareciera tanto a otro cantante. Y mira que hay unos cuantos por ahí. Así que quiero compartir con ustedes、eh, un tema del de álbum Icon of Sin, que es el nombre de este primer álbum. Escúchelo y después usted llegará a sus propias conclusiones. Así que. Los voy a dejar con la banda Icon of Sin de Brasil, de su álbum Icon of Sin del 2021 con este cantante de nombre Rafael Méndez, hijo no reconocido de Bruce Dickens.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 a j á mi gente, estamos aquí, estamos de regreso. Estamos en Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com. Así que ya、eh, estábamos compartiendo con ustedes en esta intervención, pues nada más y nada menos que、eh, la banda brasileña Icon of Sin. Como les dije、eh, ahorita, pues. Esta banda、eh, se forma oficialmente en el 2020 y ahora, recientemente, tan reciente como el pasado viernes, pues lanzan lo que es su primer álbum de larga duración que lleva por nombre precisamente Icon of Sin.、Eh, pues ya lo escucharon, ya lo escucharon. Si las pruebas de paternidad se hicieran por el sonido de la voz, Pues Bruce Dickinson va a tener que pagar mucha pensión alimentaria por este muchacho de nombre Rafael Méndez.、Eh, interesantísimo en YouTube, hay varios videos de este de esta, este cantante donde pues te dice cómo sonaría Bruce Dickinson cantando con Dragon Force, por ejemplo. Y está él con su banda interpretando un cover de Dragon Force. Y precisamente lo que escuchas es a Bruce Dickinson cantando Dragon Force y cosas así. Así que este muchacho, pues tiene una voz espectacular. Se parece demasiado a Bruce Dickinson. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Es bueno en el sentido de que está adquiriendo una popularidad brutal por. Su, por, por ese parecido, lo que no es tan bueno es que va a ser bien difícil de que él pueda establecer、eh, su propio sonido, su propia voz y que se desligue del que todo el mundo lo esté comparando con Bruce Dickinson. Así que el tiempo dirá: es un muchacho joven,、eh, el tiempo dirá cómo l e i r á Eh, musicalmente, el álbum de Icon of t h i n es brutal. La banda también aprovechó este, este parecido vocal y las canciones pues, son bastante Iron Maiden. Eh, yo eh, comentaba con mi pana Jay Alamo el otro día que estábamos escuchando el álbum. Yo le decía, bueno, si yo quiero escuchar quiero yo si yo quería escuchar un disco, un material nuevo de Iron Maiden, pues ya aquí está. Aquí está el disco nuevo de Iron Maiden. Las canciones son muy similares. Los sonidos de las guitarras son muy similares. Los músicos son buenísimos. Lo único que quizás haga la diferencia es el bajo. Que no está obviamente a la altura de Steve Harris. Pero todo lo demás suena muy, muy similar a Iron Maiden.、Eh, vamos a ver qué pasa. A mí me gustó mucho el disco. Me divertí mucho.、Eh, Me gustó mucho、eh, para hacer una primera producción de Brasil. El sonido y la ingeniería de sonido está brutal. Así que, nada, usted llegará a su propia conclusión y a sus opiniones.、Eh, pero ahí teníamos a Icon of Sin. Lo próximo que estábamos escuchando después de Icon of Sin, pues era la banda Unleash the Archer. Unleash the Archer en el 2017 lanzaron un extraordinario álbum de nombre Apex. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Awakening. u n l e a s h the a r k e r era una banda que a mí me gustaba bastante. Porque tenía este saborcito como que querían jugar con, el, con la frontera de lo extremo.、Eh, pero a la misma vez se mantenían en el Power Metal. t i e n e n una combinación ahí. Lamentablemente, el último álbum que lanzaron, pues、eh, nada que ver. A mí, en mi opinión personal, nada que ver. Y por lo que he podido ver en las redes y por lo que he podido ver por ahí, pues parece que el disco no tuvo un gran adepto. Me parece que quisieron comercializarse demasiado.、Eh, y no sé. Pero tengo que admitir que esos primeros discos de Unleash the Archer, pues estaban bastante, bastante b u e n o Y estábamos compartiendo de su álbum Apex del 2017, el tema Awakening. Bien, pero volviendo un poco atrás a este cantante peculiar de Icon of Sin,、eh, Rafael Méndez, ha adquirido tal popularidad que ya、eh, tuvo una colaboración con un gran guitarrista, una gran estrella y un gran fenómeno de la guitarra. Estamos hablando de Mr. Timo Tolkien. Timo Tolkien, que como ustedes saben,、pues、era, fue el guitarrista de Stratuarius.、Eh, y en el 2013 pues, lanza su propio proyecto,、eh, Timo Tolkien's Avalon. Pues Timo Tolkien's Avalon va a lanzar próximamente un álbum de nombre de Enigma Bird. Y este álbum parece que va a ser un álbum con varios cantantes、eh, colaborando, ¿verdad? De estos álbumes de colaboraciones. Y adivinen qué? Pues sí, Rafael Méndez es uno de esos que ha estado colaborando con este álbum. Y ya Timo Tolkien, ni corto ni perezoso, lanzó el primer single precisamente el tema del f u t u r i n g con Rafael Méndez. Así que vamos a escuchar a Timo Tolkien's Avalon. De lo que será su próximo álbum que lanzarán el 18 de junio, de nombre de Enigma Bird, con、eh, Rafael Méndez en la voz. Esto se llama Master of Hell.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 Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com. Recuerde que usted puede visitar nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com y puede enterarse y empaparse de toda la información que usted necesita saber sobre todos los proyectos que estamos haciendo en el mundo del metal. Estaremos、eh, poniendo información allí, no solamente de Heavy Metal Bunker Radio Show, sino también de nuestro programa AZ Loud, que transmitimos todos los jueves a las 9 de la noche a través de a z r o c k r a d i o c o m、eh, y que、eh, pues、es nuestra esquinita oscura y distorsionada de AZ r o c k También tenemos allí nuestro Dark Naruda Podcast, que ya mismo vengo con cosas nuevas de bandas de la escena local de Puerto Rico. Y、eh, Heavy Metal Bunker Review, Ok, que ya mismo vamos a estar haciendo algunos nuevos reviews. Entre, entre, dele follow para que cuando nosotros hagamos nuestras publicaciones, usted reciba sus notificaciones y pueda disfrutar de ellas, ¿ok? Muy bien. Eso que estábamos escuchando, pues era、eh, lo más reciente de Mr. Timo Tolkien, de su proyecto Timo Tolkien's Avalon,、eh, que va a lanzar un nuevo álbum el próximo 18 de junio. Este álbum llevará por nombre The Enigma Bird, y、eh, todo parece indicar que este álbum pues va a ser un álbum de、eh, varias colaboraciones. Y entre esas colaboraciones, pues está Mr. Rafael Méndez, que es el New Kid on the Block en el mundo del metal. Y、eh, este tema, que fue el primer single que lanzaron con videoclip y todo, se llama Master of Hell. Interesante porque, aunque la voz de Rafael Méndez se parece mucho, mucho a Bruce Dickinson, cuando lo escuchas con Icon of Sin. Te da este, esta bruma de Iron Maiden pura. Sin embargo, cuando lo escuchas cantando con Timo Tolkien, cuya música es muy diferente, la voz sigue pareciendo a Bruce Dickinson, pero no se te parece a Iron Maiden. Entonces, es una cosa así como que quizás si Rafael Méndez y la banda de él pues,、eh, buscaran su propio sonido, su propio estilo. Pues quizás ese parecido extremo a Bruce Dickinson, pues,、eh, y vuelvo y digo, no sé hasta qué punto eso es bueno y es malo.、Eh, lo mismo lo he dicho de Ronnie Romero y su parecido、eh, con Ronnie James Dio. Sin embargo, cuando escuchamos a Ronnie Romero cantar con Lords of Black,、eh, la voz de Ronnie Romero no es tan similar a Dio. Como cuando canta con otros proyectos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Esto está muy interesante. Me gusta su voz, me gusta su parecido. Pero、eh, no sé si en términos de conveniencia en su carrera, pues esto es lo mejor que le pudo haber pasado. Pero, así que ahí teníamos a t o m m t o l k i n g a Timo t o l k i n s Avalon. Que,、eh, dicho sea de paso, musicalmente se escucha súper bien.、Eh, Estábamos escuchando también a Mr. King Diamond. Mr. King Diamond de su disco Abigail de 1987. Estábamos escuchando el temazo c l a s i c o Black Horseman. Un temazo bueno, bueno y clásico. King Diamond nos debe todavía dos álbumes que nos está prometiendo hace dos años y no ha pasado nada. Está utilizando、eh, la pandemia como una excusa. Yo creo que la pandemia no es una excusa. Sino pregúntenle a Sepp, r e g ú n t e n l e a ACDC, pregúntenle a, a Todd La Torre. este Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Mr. King Diamond, póngase para su número. Bien, vamos a escuchar algo que me llegó el otro día y me pareció muy, muy bueno, interesantísimo. Y estamos hablando. Eh, de una banda sueca de nombre Secret Society. Esta banda realmente es como estos proyectos donde、eh, un mismo músico toca muchos instrumentos y, y este tipo de cosas. Es, es más como que proyecto invento. ¿eh? Eh, esta banda va a lanzar un álbum en algún momento que no sabemos cuándo es. Lo que sí sabemos es que. Grabaron un tema con una colaboración de nada más y nada menos que de Tony Martin. ¿Sí? Tony Martin, el ex cantante de Black Sabbath.、Eh, aunque Secret Society no es una banda de Doom, este tema en particular es un tema bastante, bastante Doom clásico. Así que vamos a escuchar a Secret Society. El tema se llama Darkness Hour. Y esto es un featuring en la voz de Mr. Tony Martin.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 Aquí estábamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, estábamos escuchando a Tony Martin, que todavía le queda voz, le queda mucha voz a este señor. Estábamos escuchándolo cantar un tema de nombre Darkest Hour de la banda、eh, Secret Society.、Eh, vamos a ver, vamos a ver cuándo sale este álbum. Dicho sea de paso. Eh, Tony Martin es otro que lleva amenazando hace como dos años con un álbum solista de nombre Thorn.、Eh, y pues cada vez que hace un comunicado, pues en realidad lo que dice es que están trabajando en el disco, pero、pues、llevan dos años en esa.、Eh, ya va a llegar el momento en que cuando tiren el disco, pues las canciones que ya a lo mejor empezaron a grabar ya están obsoletas. Así que. Tony Martin, igual que King Diamond, póngase paso u número.、Eh, hay mucha gente esperando ese álbum. A ver con qué nos viene Tony Martin. Bien, dicho sea de paso, Tony Martin es uno de mis cantantes favoritos dentro de lo que es la historia de Black Sabbath. Y lo próximo que estábamos escuchando, pues eran los reyes del rock español. Los señores y amos de lo que es el metal pesado y el hard rock. En España, estamos hablando de Barón Rojo, los legendarios. Y、eh, de su álbum Larga Vida al Rock and Roll de 1981, estábamos escuchando pues, ese temazo que es un himno: Larga Vida al Rock and Roll, Barón Rojo. Que muchos nos quedamos con la ganas de ver、eh, ese concierto、eh, de despedida. Que yo espero que cuando esto de la pandemia, pues por fin esté bajo control, pues que se, retomen,、eh, se retome ese tour、eh, y vamos a ver qué pasa. Bien,、eh, voy a darle un giro, voy a darle un giro al programa y, y me voy a ir con una intervención más que de metal pesado, me voy a ir un poquito por lo que es el hard rock medio glamoso. ¿Y por qué voy a hacer esto? Pues mire, hace poco descubrí que siempre he estado hablando de lo que es el New Wave of Traditional Heavy Metal, que son estas bandas de la nueva generación que están tocando metal pesado,、eh, moderno, pero con las bases y la influencia de lo que es el Heavy Metal tradicional. También he estado hablando un poco de que hay una gran, una,、eh, gran industria nueva de trash metal de la nueva generación. Pero nunca habíamos estado hablando de que también hay un gran movimiento de bandas hard rock, así media glamosa, de muy similar a los 80,、eh, nueva, sobre todo en Europa. Entonces quiero、eh, compartir con ustedes una banda que hace poco tiempo descubrí y me gustó mucho. A mí me gusta el hard rock y me gusta el glam.、Eh, no es mi, mi pasión, pero me gusta.、Eh, y esta banda lleva por nombre Temple Balls. Temple Balls es una banda、eh, de Finlandia y esta banda tiene tres discos. Uno que fue en el 2017 de nombre t r a d e Dreams, en el 2019 tiraron un disco de nombre Untam, y tan reciente como el pasado viernes lanzaron su nuevo álbum de nombre Pyramide.、Eh, es una banda muy, muy buena. m e Se me parece mucho, mucho a Skid Row. Quizás con un poquito de Def Leppard, e aquel Def Leppard del New Wave of British Heavy Metal. Pero cuando los escuché por primera vez,、eh, esa energía y esa fuerza a lo que me evocó la memoria fue a Skid Row. Así que vamos a escuchar a Temple Ball de、eh, su nuevo álbum Pyramide del 2021. Vamos a escuchar、eh, un tema de su nuevo single. Thunder from the North.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 Heavy Metal m a n c h Yes, yes, yes. Así mismo, mi gente, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y nos fuimos con una intervención bastante hard rock glam.、Eh, de lo que sería el, el, el nuevo hard rock de la nueva generación. Que suena muy bien, a mi parecer. Pues suenan súper, súper bien. Lo primero que estábamos escuchando, pues, era、eh, la banda Temple Ball, que es una banda de Finlandia.、Eh, esta banda realmente p u e se s forma en el 2009, pero en realidad no es hasta el 2017 que logran grabar su primer álbum. Y desde ahí grabaron uno en el 2019 y ahora que acaban de lanzar uno en el 2021 de nombre Pyramide. De ese álbum, Pyramide, estábamos escuchando el tema. Thunder from the North. Lo próximo que estábamos escuchando, pues、eh, precisamente es otra banda, también Hard Rock Media Glam.、Eh, esta banda es de Suecia y esta banda、eh, se eh, surge en el 2002. Y esta banda tiene varios álbumes, eh, eh, en realidad seis en total. Incluyendo su más reciente álbum en el 2019 de nombre Forever Wild. Su primer álbum fue en el 2007,、eh, cinco años después de su formación. Y estábamos escuchando de esta banda que se llama Crazy Licks.、Eh, de su álbum Forever Wild del 2019, estábamos escuchando el tema Wicked. Así que Crazy Licks es otra de estas bandas, en este caso de Suecia, que、eh, está dentro de ese movimiento del nuevo hard rock de,、eh, de la nueva generación. Así que no solamente el heavy metal y no solamente el trash, y yo sé que también en la música extrema hay mucho proyecto nuevo、eh, que está haciendo extraordinaria música extrema. Pues mire, para los amantes del hard rock y del glam. Que piensan que lo único que había era Warren, Molly Cruz, Yendanger Story, Firehouse y esas cosas. No. Hay una escena que suena n súper, súper bien. Así que dele oído. Abra, abra los oídos. Dele oído a esa nueva generación que está haciendo música excelente. ¿Ok? Bien. Vámonos ahora con、eh, un tema de un cantante que, que me gusta mucho, mucho, mucho. Y de un álbum. Que en estos momentos considero que es uno de los mejores álbumes que ha salido en el 2021. Claro, apenas estamos en abril, falta mucho camino por, por recorrer en el resto del 2021, pero hasta el día de hoy es uno de los mejores álbumes que ha salido al mercado en el mundo del heavy metal. Estamos hablando del álbum Rejoice of Suffering de Mr. t o d LaTorres. Vámonos con este tema que dice Dogmata. Sachs. Todos los jueves a las 9 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal a través de AC Rock y de la nueva generación. Noticias, comentarios, resiñas. Me está en español. Todos los jueves a las 9 de la noche por AC Rock Radio. Así mismo, mi gente, así mismo es que suena fuerte, oscuro y con mucho poder y mucha agresividad. Así es el metal pesado que sonamos aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando pues era nada más y nada menos que Mr. Todd Latorre, actual cantante de Queen's Right, de su álbum solista Rejoice in the Suffering, lanzado este año en el 2021. Y ese tema que estábamos escuchando pues era el tema Dogmata. Un extraordinario álbum donde Torla Torres demuestra con todo su poder el nivel de versatilidad que ese muchacho tiene en la voz. Me encanta este álbum, la verdad es que se ha convertido en uno de mis favoritos de los lanzados en el 2021 hasta el día de hoy. Lo próximo que estábamos escuchando, pues, era de la banda. Serpentor, los、eh, testamen de Latinoamérica. De su álbum Privación ilegítima de la Libertad, álbum lanzado en el 2009, estábamos escuchando el tema Controlando la Nación. Un teazo de cuatro pares que tiene más vigencia hoy que en el momento en que lo lanzaron. Así que eso era Serpentor, una de mis bandas de trash latinoamericanas perfecta. Muy bien, mi gente. No me queda tiempo para más. Mis 120 minutos que me concede Heavy Metal Mansion, pues se me han agotado ya. Pero no se preocupen, o se me acongojen i se me p o n g a triste, porque la próxima semana, el próximo domingo a las 7 de la noche, por Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Regresamos con un nuevo capítulo de Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que los espero y、eh, los invito a que nos sintonicen el próximo domingo a las 7 de la noche. También no se olviden que todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, este servidor Dark Nerudas está con su programa a s y Loud a través de una de las emisoras más importantes del rock de Puerto Rico. AZ Rack por AZRackRadio.com Los 60 minutitos de hard rock y heavy metal en la esquinita oscura y distorsionada de AZ Rack. Así que los espero el jueves a las 9 de la noche y el próximo domingo a las 7 de la noche. Se despide su amigo Dark Nerudas. Cuídense mucho, protéjase usted y proteja a su familia. Que tenga una extraordinaria semana. Recuerde que trabaje poco y gane mucho. Que coma bastante, pero que beban más. Hasta la próxima, mis amigos. Hasta la vista. Baby.